Show, the ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful horns crawl Upon the crumpled of pain. There's a policeman with an honest soul But I've seen whose head is on the pole He grunts as he fills his cry ball With a feeling of a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 eh qué tal buenas noches Bueno, buenas noches. En ¿eh? no, un de noche, todavía todavía no se cuelen los rayos del de luz a través de los foraquinos de la pared de que, de, que da del estudio para la calle. Entra poca luz. ¿eh? Y también es verdad que si este programa empezara a la hora que empezó toda la vida, desde la noche, pues posiblemente ainda entrase el youth. Joder, estamos en verano, estamos en agosto. tú que un agosto que está cumpliendo muy bien, sí, ese refrán, ese dicho asturiano. La verdad que la sabiduría popular es muy muy sabia, valga la redundancia, ¿eh? y dice eso de primer día de agosto, primer día de invierno. ¿eh? Y a ver, no tanto con invierno, no, pero bueno, de, de pasar de andar con calores y que sobraba todo. ...a lo que hay ahora, que bueno, oye pues, calor, calor, frío no fae, pero bueno, tampoco no puede decirse que calor, ¿no? Dito que los, los caberos años, eh, los últimos, perdón, bueno los, los últimos que igual son los caberos de, de la humanidad, que sé yo. ¿eh? Eh, viene con esto del cambio climático y toda la pesca, el verano gordo lleva unos cuantos años viniendo en septiembre, octubre, mismo payares, ¿eh? ...buen tiempo... ...mucho sol... ...poca agua... ...cosa que en el mio caso... ...como también... ...soy agricultor... ...una de las mios múltiples aficiones... ...ya sabéis... aprendes de mucho... ...maestro de nada... supongo como sea agricultor... Oye, pues ...yo eso de... Eh, ...de que de que no llueva... ...de que venga la seca... ...tenéis que joderme... Eh, ...tampoco vos creáis... ...yo tengo, tengo una tierra... que es muy arcillosa ¿eh? y una grandísima putada porque para trabajarla oye pues es malo y más dura que otras y tal pero tiene una cosa muy buena y que ella aguanta muy bien la, la seca viste bien una semana dos eh, seguidas si, sin es sin llover pegues un fesoreazo y quitando la capa de arriba que está que está reseco y enseguida alcuentes al tierra húmedo y una de las ventajas que, eh, que tienen ya ves, todo tiene la su so parte mala y la su so parte buena, en este caso nuevamente una tierra rocillosa tiene malo que un, no hay Dios que no la traballe, y tiene bueno que si no llueve, pues a mí tampoco hay una cosa que me eh, que me preocupe demasiado ¿Mm? que no llueve, no pasa nada esto calienta lo me da un comentario inicial como cualquier otro para que sepáis que aunque no sea en las 10 de la noche estáis sintiendo anedonia estáis sintiendo el miserable, estáis sintiendo Radio Cuca Estáis sintonizando el 107.3 de la frecuencia módula o estáis sintonizando la ww.radiocuca.org En el 107 eh, tiende a haber poca gente. ¿eh? A lo mejor no hay nadie, no hay nadie, uno porque tiene poca cobertura, cada vez menos. ¿no? La banda radiofónica van llenándose cada vez más, más, no tenemos casi espacio y tú unos nosotros somos pequeñinos ¿Qué vamos a hacer? O pues también sencillamente, porque supuestamente hasta ahora no hay programa. ¿eh? Eh, bueno, sí, la semana pasada ya me puse yo a las nueve, a les ¿eh? pero pero bueno, es normal una breve programa. Además, vamos a ver, vamos a ver, siendo serios. ¿Eh? una persona normal de ¿eh? montón que sea un miembro productivo de la sociedad y tenga su trabajo y todas estas cosas pues, pues seguramente que a las 10 de la noche bueno pues vale ya va relaxando ¿eh? y ya pues poner la radio pero a las 9 por pues, mi idea que todavía no no sé, yo pienso en mi si yo pongo la radio a las 9 no, yo pongo a las 10 de verdad, joder, pongo la radio más tarde, ¿eh? si, si la pongo, eh, esta hora no hay hora de radio, y no llega hora para este programa, este programa es nocturno, en todo caso, si se si encuentra a las 10, lo cambiara para las 11, bueno, vale, ¿eh? entonces valía, pero no, soy miserable, soy el anedónico miserable, y el anedónico miserable, ¿eh? pues lógicamente tiende a hacer honor a su nombre, ¿Mm? Y si cambié el programa a pa Pales 11, pues igual no era tan miserable como lo soy, cambiándolo a pa Pales 9. Para bueno no bueno, y es lo que hay, oye, si da quien sigue teniendo interés en sentir anedonia, tiene que sentirlo a les a las 9. A partir de las nueve de la noche, los jueves, eh, voy a estar aquí. Bueno, los jueves que tea. Eh, habrá muchos que, que no tea, qué sé yo. O sí, hay, yo qué sé. Mira, hoy mismo en no iba a subir y en el último momento dije yo, voy para la radio. ¿Eh? Mañana voy a pasar un sueño que no me veas, porque ya lo tengo ahora, pero igual. Tenía yo apetejane, se apeteció me venir a la radio. Hostia, y ya que tengo la posibilidad de, de estar en esta radio pequeñera para venir a, a decir lo que a mí me dé la gana, que, que menos que, que venir. Además me falamos de una, de, una de una cosa muy guapa que, que vi el otro día. Eh, una cosa curiosa, curioso, ¿no? porque bueno la anedonia, ya sabéis, hace mucho tiempo que no lo digo, pero eh, un nombre en griego eh, que está compuesto por las partículas eh, la an, negación y, y el término edone, eh, placer eh, la anedonia y es la negación del placer, etimológicamente pero bueno, traduce más bien por la imposibilidad para pa sentir el placer. Y es un término muy utilizado en psiquiatría, por ejemplo, para pa definir la, eh, bueno, pues el, el, el síntoma de muchas personas que presenten esa imposibilidad para disfrutar de, de situaciones de cosas que antes yo os asuntaba en placenterés. Ya os muchas veces también que, que yo eh, bueno pues no soy anedónico al 100% porque sí que hay de alguna pequeña cocina, como por ejemplo venir a la radio, que me siguen prestando fáciles, ¿eh? aunque me cueste trabajo. Igual en cuenta, ¿eh? para decir, pues hacer honor a la verdad, en cuenta de la anedico miserable, tenía que ser el, el, el distímico miserable. Sí, a lo mejor sí. O, o el apático, me el apático miserable porque hay apatía, chavales. Pues yo me yo, pero bueno, hay cosas que me, que me presten. ¿eh? Que me presten, mira. Y una de las cosas que me presta, ¿eh? y una cosa muy sencilla, eso también es verdad. ¿eh? Yo tengo mucho más gusto por las cosas sencillas que, que por las complejas. Yo qué sé, pues a mí, dirá a comer una parrillada, ¿eh? no digo que no me preste, pues préstame. aunque normalmente y en eso supongo que no difiero mucho de la mayoría de las personas prestaciones más por la compañía porque de normal no vas a comer una parrilla solo o qué sé yo, si una persona realmente disfruta de, de la ¿eh? de la carne asada en una parrilla, pues a lo mejor sí que puede ir perfectamente él solo ¿eh? a un sitio donde tengan una parrilla un restaurante que tenga una parrilla y que sirvan un plato de, de carne diversa, pues a la parrilla, ¿eh? Y a lo mejor disfruta el solo y pásalo como Dios, comiendo esa carne a la parrilla. A mí la verdad ni se me pasaría por pa la cabeza de ir yo solo a, a, a comer una parrilla de carne, ¿eh? A mí lo que más me gusta de fecho que son las costillas y el gochu pues no se me ocurre a mí de ir, a, um, de ir yo solo, ¿eh? A un, a un restaurante parrilla, sentame Eh, y cuando van al camarero, ¿qué quiere el señor? Decir, si el señor no tengo ni puta idea, pero yo una ración de costillas. ¿eh? A mí no se me ocurre. A mí, en todo caso, préstame decir si voy con, con, con Daquín, con otra persona. Y realmente lo que me presté es estar con esas otras personas. Digo más, posiblemente si en cuenta de, de estar con esas, con esas personas. Eh, metiéndome una, una parrillada de costillas de gochu, tuviera con esas mismas personas sentado en un, en un banco acá en el parque, pues tomando el sol o la sombra o el aire, pues igual estaba exactamente igual de gusto. ¿eh? Habrá lo mejor para sones que, que esto no se lleven a, a entenderlo, que no lo. Eh? que te digan eso de, bueno hombre, sí, estar consciente y es muy prestoso y tal, y yo también, si voy a meterme una parrillada, una mariscada o lo que sea, pues sí, hey, préstame más de ir con, con amigos, con seres queridos, pero joder, eh, anda que no se sé está mejor metiéndose en una parrillada que, que no un sentado en un banco del parque. Pues yo personalmente, ¿qué queréis que os diga? No sé, no sé lo que pensará otra gente ni lo que opinará, la verdad es que nunca lo pregunté. pero pero yo disfruto mucho de estar sentado con, con gente en un banco del parque ¿eh? sí sí digoos lo digooslo de de verdad eh, de fecho ¿eh? muchas veces yo opino que el que esas conductas sociales que parecen absolutamente necesarias como son bueno pues que cuando quedes con con alguien tiene que ser para hacer de algo y normalmente Tiende a ser para pa beber o comer. ¿eh? Eh, el protocolo social dice que no, tú no puedes quedar con una persona sencillamente para pa ver a esa persona, para hablar con esa persona. Tienes que quedar para algo. ¿eh? Yo, la verdad, ¿eh? que tengo un aprecio muy especial a los amigos que tengo con los que puedo quedar sencillamente pues, para sentar en un banco. ¿eh? para pa, pa caminar no de no esto que dicen ah pues quedamos para caminar y, y quedas en el eh, quedas en el inicio de una senda cualquiera y la actividad fundamental es caminar aunque vayas charrando tal pero, pero lo importante es eh, caminar eh. estás muy orgulloso al final de la cantidad de kilómetros que caminaste y del ritmo que llevaste. No, no me refiero a eso. Refiérame a, a sencillamente, quedar con una persona en, en tal sitio, en tal esquina. Y, bueno, pues, caminar ciudad, por la ciudad, no por el hecho de que falla falta caminar, sino por el hecho de que, bueno, pues, estás, igual lo mejor, más a gusto caminando que estando parado. O ni siquiera, a ver... Yo hoy tuve una hora parado con un par de personas, estamos ¿eh? de pie, en una acera, charrando, ¿Mm? y no fue un encuentro casual de esto que veas por la calle y te encuentres ¿eh? a una persona y dices tú, hombre, ¿qué tal? Y estáis un pedacito ahí en la, en la calle charrando y después con un sigue su camino. La verdad que, eh, bueno, quedaremos en antes ¿eh? y, y en un momento pues caminamos por la calle, en un momento sencillamente tuvimos parados y tuvimos un mancacho parados. a mí prestóme porque comenté cosas muy buenas y a lo que diven antes el fecho ese y de tener que, que comer o que beber cuando quedes pues yo cuido que en muchas ocasiones resta intensidad al, al fecho de, de estar con otra persona intercambiando pues ideas emociones palabras ¿Mm? Yo, por ejemplo, la última vez que quedé así para pa comer... ...porque bueno quedé con alguien a la hora de comer... ...vivimos en la misma ciudad... ...y tenemos oportunidad de vernos a esa hora de comer. Bueno, pues entonces nos fuimos a comer. Y, y yo acuérdome de, de, de la sensación de disgusto... ...de estar charlando de cosas muy interesantes... ...y, y tener que, que, que demorar ¿eh? la respuesta... porque a lo mejor estaba tragando. Ese día en concreto, eh, comí ensalada mixta, que llamen, a, llamen ensalada mixta a un plato de, de lechuga, ¿eh? con, con cuatro trocinos de, de tomate, y este no sé si algo más hay, ah, un par de, de, de rodajes de, de cebolla, llámenlo así, ¿no? bueno... Pues, A ver, para mí eso es lechuga con, con unos adorninos, con aderezos, no ensalada. Pero bueno, no estoy hablando de, de gastronomía eh, esta noche, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del disgusto que me daba demorar la mi respuesta, eh, eh, porque estaba tragando y no podía en ese momento hablar. Podía hablar con la boca llena. Pero bueno, aparte de que lleve de mala educación, cosa que tampoco tampoco me importa mucho, ¿no? Porque eh, yo los protocolos esos de lo que lleva una mala educación tampoco los los respeto mucho. O, bueno, mejor dicho, respeto los en situaciones que considero necesario quedar bien. Y como no sé si la otra persona, pues y es sensible a, a estos temas de la buena mala educación, pues bueno, pues oye. intento quedar lo mejor que puedo y, y yo qué sé, pues no me meto los dedos en la nariz, ni me tiro pedos de normal, no tengo ningún problema para meter los dedos en la nariz tirar pedos, ni tendría problema para hablar con la boca llena ¿eh? lo que pasa que bueno, ahí añades una cuestión que ya no tiene que ver con la, con la educación, tiene que ver con la mera comprensión verbal, o sea si falo con la boca llena, entre que yo ya eh, no un articulo muy bien Podéis decir vosotros, coño, pues si, si fales por la radio, ¿eh? sí, hombre, pero bueno, eh, con un cierto esfuerzo, porque yo no articulo muy bien. ¿eh? Tengo que siempre hacer un cierto esfuerzo para articular muy bien. Entonces, si pan arriba tengo la boca llena, pues va a costarme este esfuerzo que estoy haciendo ahora para intentar articular lo mejor posible que se me entienda, pues entonces eso resultaría mucho más complicado. ¿eh? iba a ser bastante más avergoso pronunciar bien... ...y en todo caso, por bien que pronunciara... ...pues oye, no saldría muy muy bien el discurso... ...porque con la boca llena y es muy difícil falar... ...ya os digo yo, otras cosas, pues... Eh, ...meter los dedos en la nariz, yo meto un mojillo en los dedos en la nariz... ...no tengo ningún problema... ...yo en cuanto me pica la nariz, yo cojo, meto los dedos... ...y rasco para sacar el moco... a <risa> no, tengo, no tengo yo para eso, tampoco un procuro especial... Ya os digo, hombre, depende donde te eh. Yo qué sé, pues si estoy en la cola de la panadería... pues igual no lo fago porque digo yo, bueno, igual esta gente se, se incomoda. No sé por qué, porque yo era la cosa más natural del mundo. meter ¿eh? Meterlo en la nariz y, y, y sacar un moku que está ahí faciéndote cosquilles. No, pienso yo que yo era lo más normal del mundo. Que no tenía por qué, bueno... Pienso que yo un convencionalismo social, ¿eh? como por ejemplo es y de rutear y el típico que siempre se diz, rutear aquí está feo tú echas un ruteo aquí te estás comiendo y hombre queda feo si hay confianza como dicen eso da confianza de asco No sé, yo pienso todo lo contrario, con desconfianza confianza da de gusto, pero bueno, eh, eh, dice, eh, aquí tienes un rutio y bueno, si confianza, pues no pasa nada, como mucho te dicen, anda, gochu, tal, no sé qué, bueno, en plan de risas, pero bueno, si una situación más formal, estás, estás comiendo con gente con la que no tienes confianza, o invitaron a comer a un sitio y tal, y eches un rutio, bueno, pues queda feo, eh, queda feo, la lo mejor esa gente sientes ofendida. y bueno pues el siempre porque siempre en la cultura árabe o algún país pasa todo lo contrario o eches el el el cuando estás comiendo o bueno pues die como un desprecio hacia hacia hacia la persona que te invitó a comer que preparó la comida y tal porque supone que rutiar die una expresión de gusto Y como decir, joder, qué buena estaba esta comida. ¿Mm? Y ya veis, es un, un significado totalmente diferente en, en dos culturas diferentes. Yo no sé si habrá lo mejor culturas en las que meter los dedos en la nariz pues no se considere mala educación. En la nuestra sí, pero bueno, yo si voy por la calle y me pica la nariz por dentro, no tengo ningún problema para pa meter el dedo. Sí, sí, así es una voz de agua. ya lo conté una vez pero pero bueno, voy a contar lo otro porque me da la gana ¿viste? Eh, eh, yo cuando yo era pequeño leí un, un cuento que venía ilustrado uno de estos cuentinos que te bueno pues que a mí me regalaban muy a menudo no sé si me lo regaló la mamá o quién nada más me acuerdo que ya era pequeñín de el cuento, el libro de, de tamaño cuartilla no exactamente cuartilla porque ya era, eh, era cuadrangular ¿Eh? me parece ¿eh? me parece porque estoy hablando de memoria eh, estoy hablando de memoria porque hay muchos años pasme que era etapa dura ¿eh? y contenía varios cuentos infantiles estos con letra grande con muchas ilustraciones y uno de ellos que tampoco soy quien alcordame ni del título ni nada eh, el libro sí páisme que se titulaba niños y cosas ¿eh? ...si de aquí en lo tiempo hay, ...o sabe dónde conseguirlo... ...que me avise... ...me encantaría volver a... a tener ese... ...ese librín... ...y así no sabría... ...como se intitulaba el cuento este... ...que trataba de un niño... Eh, ...que... ...que estaba tan bien educado... ...que nunca se metía los dedos en la nariz... Eh, ...y entonces podía tener mocos... ...o lo que fuera... ...que él nunca se metía los dedos en la nariz... ...y, y tal y era así... Na, eh, ...que de tanto no metese los dedos en la nariz... la nariz y de, de mierda, obviamente, y, y crecieron flores. ¿Mm? Eso pasa, pasa. Pues a mí también me ha pasado en el, en el fregadero, por ejemplo. ¿Eh? Si paso mucho tiempo sin limpiar el el, el del fregadero, pues alguna vez llegaron me a brotar allí hierbas. ¿Eh? Supongo que lógicamente que en perdido, bueno, pues yo qué sé, granos del desayuno de o, o de la harina integral, o qué sé yo, y germinen allí, y bueno, pues salen, y cuando eso dices tú, hostia, pues hay que limpiar. Bueno, pues al leño este y pues, ahí una cosa semejante, ¿no? Pues salieron unos brotes vegetales de la nariz, y crecieron y flores, ¿eh? crecieron y flores. Y el cuento, pues no me acuerdo muy bien cómo seguía, pero eh, terminaba con algo así: como que al, al niño en cuestión, eh, al niño este también educado y que nunca metía los dedos en la nariz, pues claro, las flores, aunque al principio estaba muy orgulloso de, de, de las flores que, eh, que, que crecían en el, el focico, eh, bueno, pues no, pues las flores hicieron ni cosquillas, eh, hicieron tantas cosquillas que llegó un momento en que el niño estornutó. Entraron y ganes de, de estornudar Y estornudó Y entonces al estornudar he Echó para afuera todos los flores Y toda la mierda que tenía en la, en la nariz ¿eh? Y ya está Sí, así y el cuento que pasa ¿eh? ¿Pasa algo? No, pues, un cuento que está muy bien Y que, y que espelle de una manera muy, muy clara Lo que yo pienso acerca de, de Algunos conductos como meter los dedos en la nariz ¿eh? Tirar peos Bueno, pues qué sé yo, menos los pedos en principio huelen mal y creo que esta ya una valoración general, huelen mal, pero bueno, no por eso vas a dejar de tirarlos si tienes ganes, ¿no? Todo el mundo cuando tiene ganas de tirar el pedo, lo que fae ye en todo caso buscar un sitio donde moleste lo menos posible. Otra cuestión ye el nivel, El criterio de exigencia que tenga K1. pa pa pa valorar el sitio donde puedo no puede o debo no debe tirar el pu bueno pues oye hay gente que que entra ganas de tirar un pu y y tiene que desplazarse a lo mejor hasta el pues el cuarto do baño más cercano y hay gente que menos yo una vez que yo confieso lo un experimento un día me lo pego No me decís muchas veces, pero sí de siempre en cuando. No fue la única vez que hice el experimento. Estaba yo en un edificio público, ¿eh? en un hospital en concreto, y estaba en una planta muy alta, ¿eh? el séptimo o octavo, y, y agarré el poder pa para abajo. Y joder, en Trombeganes un trompe. Ya sé que tenía un en un ascensor y una cosa muy chunga, ¿no? <risa> pero bueno, mi ganes Y, joder, escapó, bueno, medio se me escapó medio lo tiré yo, a ver, ¿para qué vamos a para qué vamos a mentir? Eh? voy a intentar adornar las cosas en ese momento, llaman conmigo dos paisanos totalmente desconocidos, o sea estamos coexistiendo en el, en el espacio del ascensor y bueno, también valore yo, digo bueno, tres, desconocidos los tres ninguno de los tres tenemos relación con el otro, o sea, ya que aunque yo tire el pedo, nadie va a saber quién lo tiró Entonces, eh, pues, cada uno puede decir, cada uno de los otros dos puede pensar, tiró lo este y tiró lo otro. Entonces, bueno, vaya. Y nada, oye, pues tiré el peo. Pues, alguien me decía, un peo de estos que, que huelen realmente mal, porque, bueno, pues a veces son de estos que prácticamente no tienen aroma, pero sí, tenía algo bastante. me yo mismo decía, hostia, no debiera, ¿no? Pero bueno, oye... De lo fecho ya no hay manera de, ¿eh? de arrepentirse. Está fecho, está fecho. Ya está. Oye, mira, tira para adelante. Tira para adelante en este caso para abajo, ¿no? Que el ascensor sigue bajando. La cuestión es que paró, paró una planta, que lo llamaren... y entraron ...entraron dos mujeres. <risa> dos mujeres, ¿eh? Que también iban para abajo y venían charrando. ¿eh? No sé de qué tema venían charrando. <risa> Pero oye, fue cerrarse la puerta y echar a andar el ascensor para abajo. Cayeron los dos como muertes, la una miró para la otra como disimulando una, una risa y así una cara y me cago en Dios, pero aquí estuvieron tirando peos y tal, bueno, en fin, son esas cosas que pasan, ¿no? Joder, de ese mes en cuando tienes un peo y, joder, no pasa nada, ¿no? Un peo, oye... sintiendo Radio Cuca Sigue sintiendo Anedonia Sigue sintiendo el con miserable en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org, y es lo que hay, son las 9 y media de la noche ya lo sé, que no sonores de sentir la cualquier día cambio otra vez porque yo me es y a gusto, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Que todo esto no deje de ser por culpa del trabajo salariado, ¿Eh? Pues, si no fuera por culpa del trabajo salariado, igual en cuenta de las nueve y media de la noche y en las diez y media, qué sé yo, no lo sé. No lo sé, que tampoco yo soy evidente, José parece ¿vale? sí si soy evidente, que veo? ¿Eh? Hoy tuve con invidentes y yo soy evidente. Ola. Pero soy evidente para ver las cosas que tengo adelante, no para ver el futuro ni las cosas que no hay. Pero bueno se ella a la hora que se ella pues eh, habrá que seguir con el programa un rato y más eh, tampoco mucho eh, mira lo que yetar en un en un estudio que no estamos así na, como muy insonorizado eh, eh, estoy sintiendo que no sé debe ser un coche o qué sé yo Nakai eh, saltó la alarma no sé si vosotros la sentís pero yo siento el tino, ni no ni ni no ni niño estas es cosas que te eh, que la radio libre Bueno, pues estaba yo hablando en antes de ese ybrin, ¿eh? el libre que se titulaba eh, Niños y Cosas. ¿eh? Acuérdame del título, el título eh, o sea, el título, perdón, acuérdame de la de la portada. Y era, ya os digo, un tamaño como. como cuartilla, pero bueno, más tirando la cuartilla y rectangular y tiraba más al, al cuadrángulo no sé si era un cuadro perfecto de, de, cuatro, ángulos de 90, bueno, sí, cuatro ángulos de 90 grados seguro, pero que no sé si tenía todos los yaos iguales, del mismo tamaño exactamente, pero bueno tendía, eran iguales y eran muy parecidos. y, y la portada eh, alternaba un fondo eh, de un color malva más o menos entre malva y morado nunca supe muy bien distinguir entre el malva el, el morado y el, y el lila ¿eh? lo eso dicen que hay una de las diferencias cognitivas entre, entre hombres y mujeres que tiene una base cromosómico genética y tal eh, lo de distinguir los colores que las mujeres son quienes a, a distinguir de manera más fina los matices los de color que los que los hombres que los paisanos yo no sé si es verdad o mentira ya sabéis que yo en estas cosas tiendo a pensar que, que son más resultados de la experiencia y de la educación las mujeres yo qué sé pues pues mira por ejemplo se, encender más bien, maquíllense... ¿eh? entonces ya tienen que estar más pendientes de ...maquíllense, les que se maquillan es que no no vamos y los hombres lo mismo ¿eh? hay hombres que también se maquillan pero bueno Eh, falando más en general, hay un mayor, una gran diferencia porcentaje de porcentaje de más mujeres que se maquillen que, que hombres. Y entonces, bueno, pues sí puede ser un, un, una experiencia ya que lleva la percepción del tono, eh, yo que sé, pues el, el fecho es y de llevar la ropa con xunta, o que los colores peguen que tal, pues también eh, la sociedad y más exigente si en esas cosas con las mujeres. Uno puede ser más strong que no pasa nada, ¿viste? Una mollera, mira, sí, mira, mira la gorra esta, bueno, estas cosas. Que bueno, que poco a poco van cambiando, ¿eh? Yo cuido, pero que inda, joder, pues tiene un mogollón de peso. Y a lo mayor, pues precisamente de ahí viene ese tema. O a lo mayor, es sencillamente una una coña que se va con ¿eh? con lo que no, con los que no nos preocupamos de esas cosas, ¿eh? Y tiene que cuadrar, a ver, que no nos preocupemos de esas cosas, que seamos heterosexuales y que tengamos una parella, para que la nuestra pareja diga eso de me cago en la mar, pero que llegue, hey, que en un que eso no pega, o, bueno, a ver, un determinado tipo de, de pareja, porque, os lo he dicho, no todas las mujeres se esmulecen por esas cosas. O bueno, igual tampoco ni hace falta ser eh, heterosexual ni tener pareja, porque si tienes la, la fortuna de que, de que la toma ainda te aviva, pues entonces la toma posiblemente se encargará de hacerte de ver que la to ropa no va conchuntada o, o cosas pelestido, eh, cosas así. Bueno, pues lo he dicho todo este rollo para decir que, que no tengo yo muy claro. Eh, nunca lo tuve y no sé si lo llegará a tener. la diferencia entre el malva, el, el morado y el, y el lila. ¿eh? Bueno, pues uno de esos tres colores y era la, y era la, la portada del libro este. Y ahí cuido ¿eh? que, que en la, la portada esta de, de tapadura de, de si color malva-moro-lila, ¿eh? bueno, de aquí en delante voy a decir malva, ¿eh? porque a mí pues, me tira más mal, malva. Bueno, tenía como eh, unos dibujos de unos cuadrángulos más pequeños, como si fueran unas ventanas dentro de, de la de la propia portada, que cuido que estaban en tonos grises, me parece, y que más o menos representaban dibujos que se corresponden con cada uno de los de los cuentos que, que venía dentro. Eh, yo es el que recuerdo y no me acuerdo del cuento al que correspondía, pero sí me acuerdo de uno de un una especie de conejo o, o no sé si era lo mayor un, un erizo y, y que tenía un montón de flores en el en las espinas sí, igual era un erizo que tenía flores en cuenta de espinas o que ponía flores en espinas no no sé no, Ya os digo que no me acuerdo bien sé que lleguen no sé si cuatro si seis cuentos yo vos digo oye si si si lo encontráis o sabéis de si el libro ¡Hostia! sería la hostia si me lo si me lo dixieres, dónde con él pero estaríamos la de la de Dios y bueno pues eh, a, a, a cuanto de, de acordarme de ese libro pues acordarme de que de que estaba todo mordido ¿eh? al principio no obviamente cuando me lo regalaron pero después estaba todo mordido faltaban ahí las esquines con marques de mordiscos y tal Y eso ya porque una vez el, el perrín que vivía con mi hijo de aquella, Obi, siendo inda cachorro, pues agarró y dedicó a, a morder. ¿eh? Supongo que todos los que tuvierais la, la fortuna, porque una verdadera fortuna, de tener un, un cachorrín, ¿eh? viviendo con vosotros, pues seguramente que más de eh, más de unos setos mordios. ¿eh? fueran partes de, de sí y eso fuera lo que fuera pues seguramente tenéis de recuerdo y bueno pues acordéme de, de aquel tiempo y de que me, me prestaba tenerlo, tenerlo allí no fue el único perro con el que tuve relación por fortuna eh, si sentisteis aquel programa que ya sabes, Dios cuando lo hice, creo que hice un programa entero dedicado a a perros o por lo menos a, a animales en general porque también lo recuerdo he hablado aquí de, de vaques de la mocha, de la pinta de la, de la muralla de, de aquellos vaques de los que yo me acuerdo que vivían en la cuadra de, de mi vuelo paterno y bueno pues ¿eh? la mocha que no tenía cuernos, la, la pinta que estaba yuca, ¿eh? en antes de salir lo de los vaques yoques ella ya cosas parecidas a las que después decían que ya era consecuencia de, de la de encefalopatía espongiforme bovina, pues eso eh, la pinta ya lo hacía muchos años y después estaba la morella que ya era un encanto ¿eh? y enviaste la mano y todo si la pasabas y si la, si la acariciabas bueno, ya era una gozada y al me creo que ese día también falé de, de, de que el perro negro, ¿eh? mestizo pero listo como como el solo que sabía hacer no sé cuántas cosas entre ellos Guillar y, y cuidarles las vacas, cuidar el ganado, y que de fecho morriera por un... Cuando ya estaba bien y bien no corría tanto, corriendo alrededor de una vaca, la vaca pegó y una cosa Y fue de esa manera de la que morrió. Eh, cuido que fale también de, de Tom, aquel mastín que pasaba el día, que parecía tonto, eh, sobado y con la lengua fuera, y que de noche metía miedo, pues... Entédenme que, precisamente, soy una característica de los mastines, que son animales nocturnos. Y, claro, como no dormía de noche, pues, por día estaba y, <ríe> y tontú, ¿eh? Y no sé qué más perros mencioné. Supongo que hablaría de, de de Black, ¿eh? ese perro negro que que pasó los últimos años en mi casa. Y, pues, seguro que falle del que fue el mío perro por antonomasia, por ¿eh? Mm -hmm. seguro que fale de Bobby. Bobby fue el el, el que me comió. <risa> Gente comillas aquel aquel libro, no me lo comió entero, Comióme ¿eh? Comió me, comió me más unos un, bueno, pues digamos que mordió las esquinas, rompió lo, bueno, ahí tampoco pasa nada, joder, en realidad. A medimos un, un, una panadera buena, pero bueno, básicamente porque bueno, pues a los perrinos hay que educarlos así O a lo mejor no, a lo mejor llega un momento en el que te explican que no hay por qué utilizar el castigo, que ya es mejor eh, educarlos a través del, del reforzamiento. Bueno, cosa que obviamente es verdad, porque yo de eso sí que sé un poquitín más y sí es verdad que siempre funciona mejor el, el reforzamiento que, que el castigo, ¿eh? siempre funciona mejor para enseñar. Mira, eh, eh, ahora mismo eh, ya más o menos va entrando todo el mundo porque a los niños no se sí, les puede dar casi ni, ni en cachetes en el culo. ¿eh? Yo nunca di un cachete en culo a un niño. Nunca me hizo falta. Aunque, bueno, de alguna vez pasé gana de, de, de dar un sopapo a algún chorro. ¿eh? Pero bueno, y diferente, ¿no? Supongo que los, los púberes, no <ríe> son lo mismo que los... Que los niños. Bueno, pues igual a lo mayor también llega el día en que entendamos que en no hay por qué pegar a un perro. ¿eh? Aunque sea nada más un, un cachete en culo para ¿eh? pa que entienda de alguna cosa que, que da alguna cosa tan mal. Aunque yo cuido que ellos entiendan perfectamente. ¿eh? Yo, por ejemplo, no me acuerdo que el día en concreto, pero Bobby, cuando entrabes en casa, uy, ¿dónde está Bobby? ¿Por qué no me viene a saludar? Y estaba por ahí escondido, decías, uy, este de algún armo. ¿De algún armo que supongo que en el momento actuó por impulso y luego dijo, hostia, es que movida cuando llega aquí la, la gente esta, vaya la que me va a montar, déjame esconderme. Supongo que sería algo así. Nada, na, todos los que eso o este tenido perro de alguna vez, o vivía con un perro, ¿no? no sé, no me gusta a mí decir eso de tener perro. ¿eh? Nah, no, o bueno, igual sí si se puede decir porque yo cuando tengo moza bueno, nomás más tuve moza hace muchos años, decía tengo moza ¿eh? y mía noñera o bueno, sí, según como según el significado que ideas el posesivo nah, este problema que tengo yo siempre de términos y conceptos la, la gente no mira mucho para ello pero yo como me la cabeza yo soy así, ¿no? soy un tío raro, ya lo sabéis ¿no? sin problema porque ya lo sabéis entonces, oye, no pasa nada Bueno, la cuestión lle que falando de perros yo el otro día hice una cosa que me presta falta de ese más yo una de esas cosas que digo yo vale soy ya en general no me presta casi nada pero hay cosas que se me presten y una de las cosas que me presta ye tira dís, pero bueno tira sisión adalgo no no pues el mero fecho de De dirección, ya lo comenté más veces en este programa. Yo hay días ¿eh? que de repente, sencillamente, agarro un alza ¿eh? o agarro el tren y me planto en Xixón. ¿Para qué? Para deambular, sencillamente eso. Y préstame facelo, préstame la de Dios facelo. Y el otro día, pues, bueno, pues salí de, de, de trabajar ¿eh? y la casa, ni a comer ni nada. Nomás tragué un par de zanahoris que llevaba, un, un puñadín de almendres, lo que agarrara por casa por la mañana, y un plátano y una manzana, me parece, y, y tiré para tiré pa Xixón. ¿Y qué hice en Xixón? Bueno, pues sencillamente fui para pa el muro ¿eh? y, y dediquéme a, a recorrer el muro, ¿eh? para adelante y para atrás. Eh, aunque tengo que reconocer que ese día sí que tenía una. una pequeña intención también es verdad que intención no la tenía cuando cuando marché duveu pero ocurrióseme cuando ya estaba allí y que llegara que yo unos días en antes a través del internet viera un vídeo de una calina una playa de sión una calina apartada Desde del final na que deixaven meter per rucus un trocín de playa a poder ir con el perruco porque ya sabéis y si no lo sabéis, os lo yo que este año, para meter los perros en la playa, hostia la madre que los parió porque a ver en principio eh, Yo que sé, también ya es verdad que si todos fuéremos eh, a lo mejor, pues respetuosos con los demás. Si todos fuéremos absolutamente individualistas al 100%, como yo digo, eh, pues seguramente todos teníamos mucho procuro para pa, pa con las demás personas. Eh, entonces, eh, no habría problema ningún para meter, pues eso, un perro en la playa, porque nadie debe ser tan cafre. como de meter un perro en una playa cerca de una persona, pues que tenga miedo a los perros. Por ejemplo, esa persona que tiene miedo a los perros sencillamente diría oye, eh, perdona, tengo miedo a los perros, entonces, ¿importaría decir ir para otro sitio? Y si el, el, el, el, el perro también fuera un individualista al 100%, diría, por supuesto que voy para otro sitio, hombre no, no, tú tranquila que marcho, átulo ¿eh? y marcho donde no llegue. Pues eso, ¿eh? eso sería tan sencillo, tan sencillo como eso. Lo que pasa que eso desgraciadamente no pasa, ¿eh? y de la misma manera que hay gente cafre que lleva el perro y, y el perro molesta y da exactamente igual, ¿eh? también hay gente cafre que ve un perro que no molesta en absoluto, que, que está ahí pasándolo bien, disfrutando, y da si nada llama la atención o. o a llamar a les autoridades. Este año, bueno, pues digamos que está muy normativizado en Asturies, onde ponéis los perros a qué playas y a cuáles no. De hecho, está un casi todo con unas señales bien grandes que ponen "prohibido perros". Y bueno, pues eso está siendo, como si dijéramos, el alimento de gente con muy poca tolerancia. y que no le gustan los perros, bueno, oye, pues por ver si hay gente para todo, ¿eh? Eh, hay gente que no le gusten los culebres, hay gente que, que no le gusten los huricatos y hay gente que no le gustan los perros, bueno, pues, oye, bien, ¿sí? eh, no entiendo por qué gustan las cosas a todo el mundo, lo que pasa es que también desde este punto de vista, ¿eh? que el individualismo extremo y la... libertad personal que tiende de desenrollarse siempre hasta la allende que no se meta con la libertad personal de los demás pues utilizando ese principio quien quién tendría de marchar de una playa eh, una persona que está allí eh, con un perro tan tranquilo que no está metiéndose con nadie o la persona que tiene eh, manía a los perros ¿Cuál de los dos entendéis que tendría que dejar la playa? Hombre, yo personalmente entiendo que la, la persona que tiene manía al perro, porque ella es la que tiene el problema, no el otro. ¿eh? Esto pasa mucho, una vez, hay muchos años, que tuve una discusión con la mi abuela. ¿eh? Una discusión con la mi abuela. Hay muchos años, ella ¿eh? era yo bastante niño todavía. Y la discusión ya era sobre el nudismo. Y era un debate... muy similar al que hay ahora con los perros, si los perros pueden ir a la playa no pueden ir a la playa, pues de aquella lo que se discutía, ye, si las personas podían eh, quedar en porrico una playa o no podían, y la mioguela decía, no, yo no los quiero al mioguela, y yo la verdad que salíme del alma de decir, sí, bueno, pues no vayas donde tean, y él respondió, no, que no vayan ellos donde tean yo, Y a mí salió, me también decía, bueno, pero si el problema lo tienes tú, tú, les mole, tú te sientes a disgusto al, al lado de ellos, pero ellos no se sienten a disgusto al lado tuyo. O sea ya que, vamos a ver, ellos están allí, no tienen ningún problema. Tú sí, ¿eh? al cuente de mal, te hace disgusto, pues tendrás que marchar tú a donde te das más a gusto. no Yo, más o menos, eso, eso pienso con el, con el tema de los perros. Aunque también, lógicamente, tengo que entender. Que hay de alguna gente, no mucha, pero es de alguna gente que oye, pues que no tienen a los perros bien educados, igual que los hay que no tienen a los niños bien educados, y los niños en la playa pueden llegar a ser un, un, un estorbo realmente grande. ¿eh? <risa> a ver, pueden puede llegar a salpicar ahí en la arena de todo a los demás, y normalmente tampoco nunca seamos por, por ese tema, ¿no? Oye, son niños, joder, normal. Igual podríamos pensar, igual en general, digo, ¿eh? podríamos hacer lo mismo de los perros. me bueno, Son perrinos, ¿eh? no pasa nada, tampoco vamos a ponernos. Pero bueno, ¿eh? la cuestión es que este año y eh, dejaron muy claramente pues, muchas señales de prohibir perros y los perrinos a pocos place pueden decir. Bueno, pues el caso es que ¿eh? en una calina en Xichón, Si te has permitido perros. Y yo vi un vídeo donde los veía disfrutar tantísimo, ¿eh? Pero pero de verdad, eh, o sea, me, o, Y era un vídeo grabado en esa en esa calina y vi a esos perrinos correr por la orilla, pasarlo bien, salpicarse, meterse salir, tal, sin meterse con Neide, por supuesto, sin molestar a Neide. Que yo dije, madre de Dios, qué pasada. Yo esto quiero verlo en directo. Y, y eché a calellar eh, el muro de, de la playa de, de San Llorienzo, de Xixón. De y y caleando, calellando, calellando, pensé que, que iba a llegar a la, a la, a la calina donde, donde estaban los perrinos, pero llega lo que yo pensaba, eh, porque yo al ver el vídeo pensé, digo, venga, estoy eh, allá adelante en una que está donde el sanatorio marítimo y tal, y joder, no había perros y más, había señales bien grandes de prohibido perros y, joder, pues esto no llegue entonces bueno, pues seguí galeando pero llegué que la siguiente tampoco llegue y seguí, seguí, seguí y, y al final de todo donde yo no sé por qué pensaba que ya no había playa pues resulta que ya era esa y era esa y, y yo asoméme eh, al muro y, y vi una escena pero pero preciosa que me subió el ánimo y que me enganchó, no era capaz de marchar de allí. Los perrinos estaban todos allí, con la gente, niños, eh, niños mayores, perros, muchos perros, y jugaban, y, y saltaban pel agua, y, y metíanse el agua, volvían a salir, había los que nadaban a, a allá de los de los amos, iban nadando ellos, y nadaba el perruco a allá, Uh, había uno que, que tiraba la, la pelota al mar, pero muy para adentro, y, y tenía dos perros, dos labradores, uno blanco y otro marrón, y los dos iban nadando, corriendo. Eh, a veces llegaba el primero uno, luego a veces llegaba primero el otro, agarraban la pelota y volvían a salir. Y, y había otro que se ve que tenía un poquillín de miedo al agua, entonces entraba, entraba un poquillín, venía una ola, mollémolo y escapaba. y ...una verdadera pasada... ...pues tómela de Dios ver aquello... ¿eh? ...yo la verdad que... Digo, ...joder... ...entiendo a la gente que... ...que miedo a los perros... ...y, y que no le gusten... ...no tiene por qué... ...no tiene por qué gustar... ...de la misma manera... ...que entiendo a la gente que no le gusten los niños... ...tampoco tienen por qué gustar... ...todos fuimos niños... ...pero una cosa allí que no te guste... ¿eh? ...y otra cosa allí que los... ...los rechaces... ¿Eh? los hechos del toyago quieras estar en un sitio en el que te ha prohibido ¿Eh? imaginemos una playa que ¿eh? que tuviera señales de prohibió niños ¿Eh? o hay gente que no le gusten los viejos podría haber una señal de prohibido viejos hay los a los que niños gusten los los negros podría haber una señal de ¿eh? de prohibió negros ¿Eh? o como decía hoy un amigo mío ¿eh? Eh, la vida ya es muy complicada si el apellido es montoya pues igual tienen que poner una señal de ¿eh? prohibir si apellidos los que se apelliden montoya ¿eh? no sé lo que pensaréis vosotros pero yo pienso que lo dicho el problema no lo tiene ni montoya ni el negro ¿Mm? Ni en el niño, ni en el viejo ni en el perro El problema tiene el que no quiere estar ¿Mm? Donde están donde tantos ellos Así que a lo mejor ¿no? El que tenía que marchar ¿no? Y precisamente esa persona No tenían que marchar ni en Montoya Ni en el negro, ni en el niño, ni en el viejo, ni, ni en el perro, tampoco tenía ¿eh? No tenía por qué marchar el perro En fin veces bueno que suelte pues que esto va llegando a su fin ¿eh? un programa muy cortín a la hora que tenía que empezar, pues va acabando ya siento mucho, siento mucho por la gente que esperaba otra cosa pero oye, mira el programa es mío y en fin lo importante es que lo juega a la misma manera, como presta a mí ¿no? y bueno, pues oye No voy a decir que me presta, eh, facelo, a, a estesores, eh, pero, joder, yo lo que hay, eh, tíos, que, que, qué, qué queréis, hostia, que queréis, eh, ahora porque, bueno, pues, pues en fin, eh, en fin, ¿eh? ya la mierda del trabajo es lo haría, vamos a ver, yo si no tuviera un trabajo solareado pues pues hacía el programa a la hora de siempre pero como lo tengo tengo que madrugar tengo necesidad eh, no sé estoy ¿eh? a gusto sí la verdad que sí es una cosa rara para mí pero estoy estoy extremadamente a, a gusto en el trabajo que, que tengo ahora ¿eh? ¿Durará? me normalmente no me dura pero no sé por qué yo pienso que esta vez igual igual sí me dura eh en fin No lo, no lo sé no no vos penséis que ¿eh? que lo tengo que lo tengo claro bueno sí se sí, tengo claro eso y es lo que me jode que esta vez sí tengo claro que estoy a gusto en el en el trabajo que tengo y dices porque te jode eso ¿Eh? Hombre, yo cuido que si estáis de sentir este programa nos nos casi nueve años que casi nueve a ver de si me echa la cuenta sí, sí casi nueve Pues eso, si te de sentir este programa unos casi nueve años que lleva realizándose, seguro, seguro, seguro que con, con una probabilidad muy amplia, ya lo sabéis, ¿no? Ya sabéis que yo soy raro y ya podéis intuir que, bueno, pues que el hecho de que a mí me preste tener un trabajo que me gusta o que me preocupe más bien. No llevo normal, o, o si llevo, perdón, no sería muy normal en cualquier otro, pero en mí sí, igual sí que que igual sí que es sí normal, ¿no? Y bueno, eh, esta noche lo chica me no un nuevo en el chat, no, no llegó ni siquiera Macetu, mira que Macetu la semana pasada se me metió, pero un poco más adelante, porque fue un programa más largo. No sé si hubo nadie en el 107.3 No sé si hubo nadie en el www.radicucan.org Pero, bueno, yo creo que sí que alguien lo va a descargar A través del archivo.org, ¿vale? Oye, sella como sella, pues... Quiero vos, todos. Bueno, sí, joder, quiero vos la de Dios Y deseos con todo el mio alma Que, que no hemos joder, que no hemos que Que la semana que viene, ¿eh? Que teamos otra vez aquí todos, ¿vale? Venga, anda,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 Que no te coja, que no, que no. Que no te que no, no. Que no, Que no te que no, Que no te que no, te